Así fue como yo te vi, infeliz que sea de mí. Si se de abrir, yo te partí, miento son Перед No existen sin él Hoy siento que todo en mi vida había adi, que el cielo se inundé de pobreza, el amor por ti. Por ti. Sin ti, sin ti no sé vivir. Dios te dice esto en esta noche. No te vayas no. no te vaya no. Sin fin, no te vayas, no te vayas, quédate, aquí, soy tu cielo perdido, refugio ha caído, historia sin fin, no te vayas, quédate aquí, soy tu cielo perdido Te vayas Jesús, quédate aquí con nosotros Apláudele fuerte Adiós por la vida de Luis Campos Hay una canción eh, increíble Que escribí hace muchos años Muchos años Y es una de mis favoritas Es, es una de las canciones más lindas que, que Dios me ha permitido escribir La escribí en, en, este, en el primer disco El tiempo de la cruz A ese disco Increíble Que también fue en vivo Pero que no sabíamos Cómo hacerlo Y que Dios hizo Cosas lindas Con aquel disco Y esta canción Nace Después de que yo Le hago la pregunta A una joven Y le pregunto ¿Qué quieres ser para Dios? Y probablemente Dios le pregunte a usted Esta noche ¿Qué quiere ser usted para Él? Usted dice Uy no quiero grabar Un disco como este Que están grabando aquí Quiero ser pastor Quiero ser piloto Quiero ser Bueno, una cantidad de cosas Cuando le pregunto ¿Qué quiere ser para Dios? A esta, a esta chica me dice Yo quiero ser una mujer intercesora Y para los que conocemos eso Eso es un, un lugar no visible Algo que está allá Que no es, que no se ve Que la gente no puede aplaudir Son personas que están orando Son personas que están orando Por los ministerios, por muchos grupos Por los pastores, por avivamiento Y, y me impactó y de ahí entonces dije bueno yo quiero no, no ser un cantante yo tan solo quiero ser lo que Dios tenga en su corazón para mí y la idea con esta canción es que mientras usted la escuche usted pueda llegar a ser lo que hay en el corazón de Dios para su vida ser usted quien Él piensa esta canción se llama Nada Más Quien Piensas